¿Qué se dedica específicamente? Porque hay artesanes, manualistes y, y, y varias otras actividades en la en la temática o en la problemática de la que tenemos que hablar hoy con Aixa. Hola, Juan Pablo, te saluda. ¿Cómo estás, Aixa? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias, Aixa, por darnos un, unos minutos de tu tiempo, a pesar de que ya estás laburando, ¿o estoy o estoy equivocado? Eh, sí, sí, ya estamos acá a pleno en la feria, acá en, el, en los Jardines del Mirasur, Eh, estamos instalados, ya recibimos alrededor de 65, 70 artesanos. Eh, bueno, algunos van a estar llegando eh, bueno. más tarde, mañana. A partir de mañana seguirán llegando. Lo cierto es que desde hoy a las 10 de la mañana eh, en el Medasur empieza este encuentro, eh, ¿qué número de encuentro te, eh, ¿te acordás? ¿Es el, es el, ¿Ya no era el primero? ¿Ya pasó el segundo? Es el tercero. Es el, tercero, <risa> es el tercer sí, encuentro sí. provincial y regional de artesanías tradicionales y contemporáneas. Aixa, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? ¿O qué es lo que describen estas palabras? Artesanías tradicionales y contemporáneas bueno eh, hay de todos los rubros tenés madera hay cuero eh, tenemos eh, crochet eh, bueno metal hay un poco de todo este también está hay un chico que vino de, de bariloche eh, el dibu que él hace es caricaturista eh, tenemos Otro muchacho artesano, compañero, que hace dígito pintura, pinta con los dedos. Vamos a tener la forja Pampa también. Eh, esperamos alrededor de 120 puestos, porque, bueno, algunos vienen viajando. ¿120? Vienen de sí, sí, sí. No ¡Epa! <risa> no sabemos, porque ya somos muchos y, y bueno, eh, nos extendemos cada vez más. Este es el tercer encuentro y tenemos y por lo menos 30 puestos más que el encuentro anterior. Qué bueno, qué crecimiento. Aixa, la verdad es que la el, el sector, por llamarlo de alguna manera, este ha pasado un momento de mierda, por decirlo <risa> sintéticamente, Aixa, cómo le ha pasado a tantas trabajadoras y trabajadores de otras actividades durante la pandemia. Eh, hay hay hay un recuento entre ustedes Eh, entre artesanes de, de personas que tuvieron que dejar la actividad o de personas que la pasaron muy, pero muy mal. ¿Ustedes tienen alguna estadística, algo así? Eh, dejar, dejar, no, no, no. no El artesano es artesano de alma. Eh, por ahí tuvo que rebuscárselas con, con otras actividades claro. eh, en el marco de la pandemia, ¿viste? Eh, todo ese tiempo, porque no se podía feriar, porque, bueno... En, no, en, no se podía comercializar la producción, pero justamente eh, fue al revés. Tenemos gente que es su primer feria, eh, gente que se presenta por primera vez, gente que se animó, gente que volvió a, a feriar porque había habían abandonado el, el tema de las ferias y de, de de exponer así sus producciones. este Así que han vuelto, están está como como muy vivo esto como te cómo te organizaste vos seguiste laburando en los ratos que te quedaban mientras te las rebuscabas con otra actividad económica me imagino eh, pero la sí. producción que, que estás poniendo hoy desde cuándo la venías elaborando eh, a eh, y yo soy una de las más destrolijas <risa> porque sí sí porque es muy poco lo que lo que puedo llegar a presentar es muy Eh, y estuve más en toda la, la parte organizativa, claro, viste, que es un laburo porque todo lo comenzamos a laburar desde hace cuatro meses atrás o, y, y más también y, y fue cambiando todo, viste, porque como que no sabíamos eh, con qué nos íbamos a encontrar en octubre, si íbamos a poder hacer las ferias y... Claro si va a estar todo liberado o si volvía alguna eh, ola de de sí, sí. del bicho, del bicho, este y, y cómo nos íbamos a encontrar, si nos iban a permitir, cuáles eran los permisos que iba a haber, este, así que bueno, eh, en la parte organizativa hubo mucho laburo este año. Bueno, bueno, pero también se puede decir que ya es un exitazo si esperan contar con cierto 120 puestos. Eh a la verdad es que de, aquella, de aquellos meses de aislamiento, de enclaustrarse, de encerrarse, de que no hubiera actividades públicas a estos días, que por ahí incluso llegaron más temprano de lo que muchos pensábamos, Aixa. ¿Cómo, cómo lo describirías? ¿Cómo, ¿Cómo describirías el salto que se puede ver en, en la calle al asomarse nomás? Digo, pero desde atrás de un puesto. Es como haber renacido... Sí, sí, la, la expectativa que te genera es muchísima, porque primero te sorprende eh, ver la gente y que, que, que se acerca, eh, tenemos compañeros que vienen de otras ferias y están súper felices, porque dicen que hay mucho, o sea, la gente se se, se vuelca a salir, a, a pasear, a comprar, a ir a la feria, eh, me parece que esta parte social esta parte de, de la comunicación, de, del poder de interactuar, eh, con la pandemia se sufrió muchísimo, entonces es como que, nada, estamos con mucha expectativa, la gente ya, esta mañana, ya andaba gente dando vueltas, eh, ya muchos compañeros han vendido bien, este, así que bueno, estamos felices, felices de que se haya abierto todo, de que podamos trabajar, de que de que bueno, el artesano tiene esto, necesita eh, parchar y, y, y hablar con la gente y estar, esto es una fiesta, es un ritual, esto es una misa que se vive, una feria. Qué bueno, qué bueno que escucharlo porque entendemos que están volviendo muchas actividades a eh, funcionar de una manera casi normal, pero además estamos también en una época en la que revalorizamos, si querés ese contacto del que nos hablas y que para los artesanes es tan fundamental, sin parchar, sin feriar, este el artesano está desconectado y no y no y seguramente no, puede, no se lo puede pensar subsistiendo, ¿no? Eh, Tal cual. ¿qué, ¿Qué viene por delante? Digo, este tercer encuentro, ¿hasta cuándo lo vamos a poder disfrutar en el Medasur, Aixa? Eh, bueno, nosotros estamos desde hoy eh, de 10 a 23 horas, desde esta mañana hasta las 23 horas. Eh, mañana eh, vamos a estar también de 10 a 23. Hay un un chico que hace música, que es, can, es cantautor. Eh, Augusto, y él va a estar eh, haciendo, bueno, su, su presentación es a la gorra, eh, así que está bueno también porque es un chico que es de otra provincia y está acá en Santa Rosa desde hace unos meses, y vamos a tener a las mujeres tamboras también, eh, a las tamboras, no, a las tamboras, a las tamboras, y... Eh, mm. Tenemos en Amurga, eso todo mañana. Y el domingo tenemos eh, música en vivo. música este, más, más música en vivo. Música en vivo, pero con escenario y sonido. Vamos a tener eh, dos, tres presentaciones folclores eh, con los chicos de Pampeanos de Alma. Eh, el Angualichada. Después vamos a tener algo de reggae con los chicos de Dos Caras. Y eh, el cierre es con sin alambrado, que es rock. ¡Qué bárbaro! Eh, ¡Qué bárbaro, che! Es, y, y también, no me sí. quiero olvidar, eh, van a estar los chicos de Forja Pampa a partir de mañana, trabajando en vivo. ¡Ah, eh, qué bueno! Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Este y tercer encuentro está con Tutti. Con todos con todo. Teníamos todo reservado para para la fecha. Che, qué bueno, y van a estar forjando en vivo entonces en, el, en la jornada de mañana. Yo ya quiero que termine el programa para irme a vaguear y si tuviera unos pesos me gastaría en alguna artesanía. Seguramente siempre hay, encontramos algo de nuestro gusto eh, cuando vamos sí. a recorrer. Che, pero la verdad es que parece a todas luces, Aixa, un exitazo esto que se está dando en el Centro Cultural Mediasur desde de hoy. Eh, a las 10 de la mañana, y que ya empezó a haber gente revoloteando. Es muy buena muy buena noticia, sí, ¿no? Sí, es una buena señal. El tiempo nos está acompañando, el clima. Eh, hace un día precioso, no hay tanto viento como ha habido en otros años. este Pero hoy es un día precioso, de, de, de una temperatura justa. Así que mañana y pasado, por lo que está pronosticado también. Y sí, la verdad es que estamos súper felices buenísimo buenísimo sabes que los hemos les hemos visto eh aquí y allá en distintos medios llegando este con con la con la novedad con la actualización de que se realiza nomás el tercer encuentro este nos hubiera gustado tenerlos más temprano esta semana pero de alguna manera también este, recogimos el guante y sabíamos que íbamos a tener unos minutos aunque sea este, sobre todo esta hora que por ahí está tranquila la circulación de gente a Isa <risa> la verdad es que se viene parece una primavera eh, agradable por lo menos si seguimos con estos con estos números en el tema de la pandemia asa cómo se ve? ¿Cómo te la imaginás a la Santa Rosa de vivible, digo, de ahora en adelante, teniendo, para por ejemplo, eh, me estoy adelantando un poco, pero para diciembre está la Feria del Regalo, por ejemplo? Sí, sí, sí, tal cual. Eh, y yo creo que hay que darle mucho apoyo, porque hay mucho, mucho, mucho sobre lo cultural, ahora también estamos con, o sea, no nosotros, pero está el Encuentro Nacional de Teatro, la Fiesta Nacional del Teatro, que eh, La Pampa es Fede, Santa Rosa. Eh, y, por ejemplo, eso es grandioso, es, es algo muy valorable. Eh, bueno, y yo creo que hay que darle mucho apoyo a, a lo cultural, eh, bueno, de, desde el Estado, los, los medios y la gente. Y creo que va a pasar, yo creo que va a pasar, que se está apostando a, a la cultura y y que va a dar resultados. Que, que viene con muchísimas cosas porque se están dando muchísimos eventos muchísimos eh, encuentros así que yo creo que va a estar va a ser un, un buen año a, vamos a finalizar y vamos a comenzar otro mejor muy bien eh, bueno. la feria del regalo y supongo que que también va a ser buena el año pasado fue buena la feria muy buena así que este año esperamos lo mismo y más Muy bueno, muy bueno escuchar también que hay una una visión este eh, seria sobre esto que se ve que luce tan positivo. Tenía pensado preguntarte sobre la Fiesta Nacional del Teatro AXA porque el sector tuyo comparte con el sector teatrero este porque son todos todos laburantes de la cultura este y la cultura justamente es uno de los sectores que más ha sufrido durante este año y medio de pandemia sin poder laburar sin poder estar en espacios públicos bueno con lo que hemos venido contando eh, en la medida de lo posible en nuestro espacio comunicacional también así que nada te iba a preguntar sin afán tampoco de este polemizar demasiado porque bueno, viste, hubo ahí un intento <risa> Sí. pedorrísimo deico de, de boicotearla bueno pero ya está ya no, no prosperó y sigue saliendo la positiva y por la positiva te agradecemos mucho Aixa, por este ratito para contarnos sobre este tercer encuentro de este provincial y regional de artesanías eh, tradicionales y contemporáneas lo dije, sí, lo dije lo dije bien no sí muy bien muy bueno. bien Aixa, gracias, eh Bueno, Juan un abrazo enorme agradecidos por el espacio siempre que nos que nos dan que nos nos prestan eh, para para poder eh, contar y los esperamos hasta el domingo a las 23 horas vamos a estar acá firme hay muchísimos puestos muchísimas cosas hermosas para ver eh, dentro del, del, del centro cultural también hay una muestra de tierra ebanqui y hoy y mañana se va a estar dictando unos talleres también de es, es producción, o sea, cómo cómo hacer una artesanía desde elementos que son reciclables, o sea, reciclados, chapas, alambres. Muy bien. Este, así que pueden acercarse y bueno, se van a encontrar con cantidad de cosas maravillosas de eso me gustó. Paños, paños, más paños y shows en vivo y talleres y demás. Esto está buenísimo. El fin de semana eh, tenemos platillos entonces para para convidar y para consumir. Gracias, Aixa, un abrazo. ¡Será hasta pronto! Gracias, Juan, abrazo grande. Bueno, ahí tenés, ¿viste? Finalmente nos vamos sirviendo